...lo subimos, Max, concretamente a la página que tenemos en Facebook... ...facebook.com barra euskalmusica perriozarirratia... ...para que lo puedas escuchar el día que más te guste... ...a la hora que más te convenga... ...ya sabes que aparte de escuchar el programa de cada semana... ...también te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana... ...la agenda de conciertos con sus respectivos carteles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 Como por ejemplo Sudagar con ese álbum Maitasu Nari Pazio Ya También va a sonar Labrit con su tercer larga duración Sorchi O por ejemplo también sonarán la formación de Lumiere, la formación de Ilumberri, Alchatu con su tercer larga duración Ekalen, Inderraz, Aichi Na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 Y vamos a comenzar el programa de Odeus Cal Música y lo vamos a hacer con un disco bastante, bastante lento. Ese nuevo trabajo discográfico para la formación Suta Gar. Hablamos del álbum Maitasu Narii.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 Gaitzak eman dizkidan aukeratu gabeko altxorre Egarraketa gaixotasunak Jamurtzeko baitasun handia dute Gizakiede errenei Dinoiz ez bezala baita Gasurreal hay tortea y yespesala mai tua tenaimatea señor nada llorie negal dias que La que te pena y yo te amo Itso lita beti besozaba Su hueca beti roga Y ese ves sala me causa ディング Maitakua Katasun osoz barruak lasaitzeko ordua heldu da Den nahi tortzeko tenorea Eri hotzak urrundu baino lehen Sentimendua plazaratu Inoiz ez bezala. Señor, viene y se deja hablar, Maicua, en la hematear. Señor, nada, y quiere ser hablar, Maicua, dichintasurear. so hak da karren apar berrihonek atera konaukostaldera nolatan zaruan gertuago ikusten dut zure txardea nolatan ayaa laia tañe dirazu Nerekin aidez une ki esa tu. De ateku xe duba guta galdu ezadiz. Ora ya quiero ha duen. Ni de tapeti coi dena aiz ni gandu danean sinisten dan zute txik korortu arte berekaipen oien zora mena nire erantzun azkarrenak ere ez du ezin hau ez talializ sangro e investiga tan y sandio del durari beldu vendito esta aurrera hejte compras nagor sentimiento a libre sang ni sangon a su mengarere Sabes que viste herseri echaron gabe Oraña quiero ah Bargawes zurekina me te ginuen Mis ni gando Das tutte chicco lor arte Vede ca oien sorame na pacawes Surekina me che giluen Ni de sapete dico i sangue siniela Ascenais Ni ga nduda ne an siniste Das tutte chicco lor arte Ferez kater hoy en soramenam Soramenam Soramenam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 disco gráfico editado en 2001 Nori Eginso y nos venimos a Nafarroa, nos venimos más concretamente hasta Ilumberri hasta Lumbier, ya que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 inside. Mm -hmm. Ardiaren beldor Ardiaren beldor Ardiaren beldor Leio eta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 oyado en mi almohada ser el hielo ojos yo les dé Subir, no me entretengan, soy tengo prisa No pierdo el tiempo, era mucho por descubrir Y mirándome alrededor, solo me quedo con el que ocupa algo en mi interior Y dejar de lado a todo lo que ataca nuestra libertad Cortándonos las alas Esas respuestas a las preguntas que siempre rondan por mi cabeza Conformarse es un error, solo quiero despertar vuestra atención No dejéis de lado todos los problemas que nos afectan Que desesperan, que buscas tú seguridad internet búscanos encuéntranos en facebook.com barra euscal música berriozar y rat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 más ibil txeko gertú y contra...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 Ez zintasun ian Ez dut jakin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 puedes encontrar 8 temas todos ellos en euskera. Nos vamos a introducir en este pedazo de trabajo discográfico ideal te vamos a extraer los temas Eredu Bakarra y el tema Iñois. Niño el ala tour, pu castener aku test sistema karai tour.